Nieto, que es el director de transporte de la provincia. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, eh, te consultamos a partir de una serie de controles que se hicieron en las últimas horas y en las que detectaron importantes irregularidades. Ponenos al tanto. Sí, en realidad eh, tomó dimensión ayer por... por por los eh, colegas de ustedes, eh, y son este, eh, procedimientos de rutina que nosotros hicimos. Lo que tuvo la particularidad de ayer, que juntamente lo hicimos con la gente de la UTA y en, la, en el horario de la tarde con gente de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, con la CNRT, que está funcionando ahora en Santa Rosa. Eh, nosotros estamos, digamos, dentro de un marco de, de, que, que, que se empezó a gestar esto, digamos, desde que arrancó la gestión, donde eh, estamos tratando de combatir, por así decirlo, en, en forma chavacana, eh, el transporte irregular, digamos. Existen dentro de la provincia de La Pampa muchos este, transportes que no están habilitados por, esta direc por, por, por la dirección que yo tengo a cargo, en realidad, eh, dentro de la jurisdicción de la provincia de La Pampa para realizar transporte de pasajeros. Eh, nuestra ley provincial fija cuáles son los requisitos que deben cumplir Este, eh, lo, lo, los tipos de transporte, tanto el regular garantizado, que son este, bueno, los, los colectivos de líneas con los que conocemos normalmente, los grandes, los servicios especiales, que son los que hacen puerta a puerta, eh, eh, y los que hacen, este, lo, perdón, el regular garantizado, que es el servicio puerta a puerta, los servicios especiales que son los que hacen turismo, que hacen este, actividades deportivas y demás, Tenemos una cuarta categoría que son los de fomento, que son los que, son que llegan a lugares, llevan también a transportistas, a eh, lugares donde hay poca densidad poblacional o los caminos este, no, son, no están en óptimas condiciones para la transitabilidad. Eh, ayer eh, tomó notoriedad porque justamente con la gente de la UTA que tiene digamos, la el poder de policía en cuanto a la exigencia del descanso de los choferes, Este, juntamente con ellos en la CNRT abordamos, como también lo hicimos el día, hoy, hoy, hoy, eh, el día de hoy a la mañana, a partir de las 6 de la mañana estuvimos este, en, en los principales micros y en los focos digamos, que tenemos con eh, algunos inconvenientes, con algunos transportistas este, haciendo controles de rutina. Estos controles de rutina eh, en realidad son cuestiones básicas de seguridad que deben cumplir los Los, los vehículos y estar habilitados por esta dirección. Eh, salió hoy como si fuera, este, digamos, una, un mega operativo, pero en realidad es tarea este, bastante asidua y cotidiana dentro del ámbito de la dirección. ¿no? Bien. Eh, eh, ¿Se puede trabajar bien en conjunto con el organismo nacional, con la Comisión Nacional? Eh, con digo, la CNRT... Sí. Eh, eh, tanto el señor Pizzandelli que bueno que obviamente se estaba estableciendo y estamos pegados de un lado a este, una oficina con la otra, sí hemos trabajado bien, tenemos diferentes órbitas de digamos de control ellos tienen eh, lo que es la órbita de los transportes de jurisdicción nacional y nosotros la provincial pero obviamente ante eh, la noticia digamos el noticiamiento. La... Bueno, perdimos el contacto ahí, un corte extraño hubo, eh, estábamos hablando con Gustavo Mineto, director de transporte de la provincia. ¿Estás ahí, Gustavo? No, lo perdimos. Bueno, de todos modos nos estaba poniendo al tanto de lo más importante que son estas, este, estos controles que se han hecho, entre los cuales eh, descubrieron que después de las verificaciones técnicas obligatorias,